¿Saben ustedes, y les pregunto a los presentes y también aquellos que están de manera remota, lo difícil que es tomar la decisión de abortar? ¿Saben ustedes lo que atraviesa nuestro cuerpo a la hora de hacernos un aborto? No podemos seguir negando el aborto clandestino. No podemos seguir negando que en nuestro país, en Argentina, existe el aborto es el clandestino. Porque las que pueden pagarlo, viven. ¿Qué Las que, que son pobres, pobres mueren, o las, las mandamos a la cárcel, cárcel. o las, las obligamos, obligamos a maternar, y las, las obligamos a cuidar. Mientras muchos varones las dejan solas, con sus niños y con sus niños. Y esa es una realidad. Y cuando miro mi mano de derecha este pañuelo celeste que con tanta emoción me lo entregaron a la ciudad de Resistencia, siento la convicción de la tranquilidad de conciencia ...de haber dignificado mi rol y cumplido mi palabra en el Senado de la Nación Argentina. Y para terminar, quiero dejar perfectamente aclarado... ...para todo el arco político de la República Argentina... ...no estoy en contra de nadie, sí estoy a favor de las dos vidas. Cuando la naturaleza o la ciencia pueda hacer parir a los varones cuando los varones me demuestren que cuidan, forman a sus hijos en la misma proporción que lo hacemos las mujeres, cuando los varones me demuestren que bajan escandalosamente los miles de expedientes por demandas de alimentos en nuestros juzgados de familias, cuando baje la cantidad de demandas por reconocimiento de paternidad en nuestro juzgado de familia, cuando estadísticamente me demuestren que hay más vasectomías que ligaduras de trompa, tam, tal vez pueda reconocerles un mínimo de autoridad moral como para opinar sobre el tema. Valorando el cumplimiento de la palabra del presidente de la República que ha mandado el proyecto de ley, voy a votar una vez más en forma negativa, sosteniendo que para mí no es una prioridad de salud pública, que no es un cambio cultural o social que el misionero por lo menos lo reclama y que lejos está de ser una cuestión de orden público. No podemos seguir forzando a mujeres y niñas a continuar adelante con un embarazo no deseado. No podemos obligar a nadie a que transite su vida como nosotros creamos que la debe transitar, o peor aún, como nosotros transitamos nuestra propia vida. El proyecto de la maternidad debe ser elegido no puede ser impuesto, porque cuando lo imponemos, además de limitar el desarrollo de millones de mujeres y niñas, estamos interrumpiendo sus trayectorias educativas y laborales. En definitiva, estamos limitando el desarrollo de un país.